se siente con este se me siente con este y se me, pero se me siente muy muy vecino a ver habrá que cambiar de micro ¿eh? a ver si, si con este se me siente más es curioso ¿eh? no se me siente mucho con, con ningún a ver nadie sí. que roscando cables ¿eh? A ver, no se me siente una mierda. Eh, igual si subo más esto se me siente mejor. Eh, Visteis, manda huevos. ¿eh? Tanto tiempo eh, eh, sin, eh, sin venir, sin hacer en Edonia eh, sin pasar por la radio. Y eh, es pues que es pues que ya se me olvidó, ¿eh? es pues que ya se me olvidó cómo se cómo se hacía esto. No sé, igual de eso no sé. más suena baixa de, de narices, eh, esto. a ver no sé, supongo que da algún problema habrá, pero bueno, tampoco hay ninguna novedad que haya problemas técnicos cuando arranca ni no. Y además, después pues, de tanto tiempo sin hacer programa, pues a lo mejor ye, hasta una cosa relativamente normal, lo raro lo mejor sería que, eh, que fuera capaz a hacer un programa curioso y, y bien. pues de, de tanto de tanto tiempo ¿eh? en sí <coughs> en sin sí radiar, en sin sí Y ahora hostia, subo, subo esto a tope y a ver, a ver, ahora se me, me estaba subiendo el Entonces, claro, que, que no llega. Entonces, claro, es normal que no suena bien, porque si no estoy subiendo ni siquiera el, el potenciómetro que lleve <risa> De ahí es lo que tiene. Y una verdadera faena, ¿eh? Para pa un anedónico. Un anedónico, porque, bueno, estoy. Ya lo sabéis, ¿eh? anedonia. Yo soy el anedónico miserable. En directo, ¿eh? Aunque pueda hacer mentira, eh, soy el anedónico miserable en directo, ¿eh? Puto directo que solía decir que en aquellos tiempos en los que yo era más, más gracioso tener más chispa. Hoy no sé yo si tendré mucha. ¿eh? Si tendré mucha, mucha chispa. Eh, tengo a alguien por aquí no, no tengo a nadie por aquí estaba mirando el chat yo normal que no haya nadie en el chat no <coughs> no llegue a suponer que te en tú esta noche tú de puñetera casualidad pero tampoco sería una cosa muy rara que, que no tuviera porque suele ser de fecho lo más lo más habitual ¿eh? estos estos días De cualquier manera estás en el 107.3 de la frecuencia modulada. Estás sintiendo Radio Cuca. Radio Cuca la radio libre dubieu. Eh, estás sintiendo y estás sintiendo al y miserable miserable. Eh, eh, eh, no se me oía bien, pero muevo un poquillo en el, el ratón y siéntase, sientes el. sientes el, el roce del bicho por la, la mesa. empezar a empezar yo a decir que que deixaba de ser una putada para un anedónico es algo mejor para un anedónico como yo que encima lleve miserable que una de es pocas fuentes de de reforzamiento de algo parecido al placer que que que tenía que tuvía medio disfruto de vez en cuando y que no hay otro que hacer radio Pues también, no sé yo si tendré que... No, no creo que tenga que dejar de hacerlo definitivamente, no, eso seguro que no Lo que pasa que, bueno, pues yo seguiré intentando venir todos los semanas Pero estoy viendo que la mi vida está tomando unos dos roteros eh, Pero es que va a ser realmente poder ¿m? poder decir lo que voy a hacer al día siguiente así que mira yo siempre hasta ahora decía eso de cómo voy a ver cuando me proponían una cosa para hacer yo que sé el verano cómo voy a ver yo lo que voy a hacer para el verano si no sé lo que eh, lo que voy a hacer la semana que viene eh, ahora no sé lo que voy a hacer al, al día siguiente al con cosas de un día para otro cosas derivadas bueno pues no sé <coughs> algunos bueno de ley de vida ¿eh? lo que pasa que bueno ya sabes que yo como soy bastante contrario a toda ley pues incluso la ley de vida me, me me jode bastante pero bueno cosas derivadas de la ley de vida en buena parte de cosas derivadas de, de la insolidaridad y la infamia ¿eh? de algunos que bueno pues oye que eh, lo un poquillo más difícil a los demás no tenéis nada ni falta entiendo me yo ya sabéis que este programa básicamente es para decir yo cosas y entenderme yo mesmo. no fai falta ninguna que me entendáis entiendo yo y abondo No obstante, ¿eh? yo voy a intentar hacerlo, intentar estar aquí todos los jueves a las 10 de la noche, a ¿eh? las 22 horas. Voy a estar aquí, voy a hacer todo lo posible, voy a intentar ¿eh? estar aquí en directo todos los jueves a las 10 de la noche. No prometo nada, no prometo nada porque, a ver, si prometiera que sí, que voy a hacerlo siempre, pues seguramente estaría mintiendo. Y a mí no me gusta mentir, ya sabéis. Eh, ya lo comenté muchas veces, hombre, a través de este micrófono, que yo soy fan de, ¿eh? de Bebo el Barrenderu. ¿eh? Eh, es que preguntaban una cosa y respondía unos cuantos días después para asegurarse de que no estaba respondiendo ninguna mentira. ¿eh? Porque él decía que igual de mal es y no les mentira y sentido nada Es que aquí es que se decía sencillamente por porque no se pensaba bondo, no se reflexionaba y no se decía siempre la verdad, pero... Que no con condición, que era, eh, era por eso. Bueno, pues yo soy un pequeñín como por el Barrendero, o intento ser como por el Barrendero, y entonces eh, no puedo prometer que voy a estar aquí todos los jueves en directo a las 10 de la noche, porque eso sería sería mucho decir, y ahora mismo no estoy seguro de nada, absolutamente nada. y que las cosas siempre pueden ser ainda peores de lo que eran antes. Ya sé que según la religión esa que yo tamaba, a a dibujar, a trazar en los últimos programas emitidos de Nodo ni esa religión de los multiversos, como no por siempre justo medio ya sabéis, universos infinitos, infinitas posibilidades, infinitos universos las cosas van mejor que en este. Pero lleguen infinitos universos las cosas también van peor Estamos justamente en el medio de ese infinito la, Las cosas que nos pasen a ti, a mí, a todos Están justamente en el medio, están justamente ahí En el justo medio que decía Aristóteles Tenemos que conformarnos por ello Diría la religión esta que sí Yo creo que las religiones todos son básicamente conformistas ¿no? Conformistas Eh, sufre eh, y date conforme con, el, con todo sufrimiento eh. fustígate eh. se penitente eh. no sé eh, igual y más el, el cristianismo yo no soy cristiano pero bueno, y, y hay mucho que decir ¿viste? lo de que no soy cristiano no soy cristiano de convicción pero bueno, soy cristiano de, de educación y de, de, de tradición vivo en un en un país cristiano, y crecí en el país cristiano, y sigo viviendo en él, la, mi educación fue cristiana como la de prácticamente todo el mundo, ¿eh? bueno, todo el mundo mayor que yo, sin duda alguna, la gente de la edad bastante, y la gente más joven, pues bueno, igual ya igual ya no, igual ya no sufre el, el cristianismo, esta educación, pero por bueno, eso el cristianismo es una tradición, porque, ¿eh? porque, porque sigue ahí, sigue ahí, cosa que a mí no me molesta especialmente, porque, bueno, por fortuna el, el cristianismo que que sufrimos, si quieres decirlo así, que padecemos en este en este país, en el Reino de España, y el, el, el de la, la secta católica, digo secta, no <risa> no por no penséis que haya algún tipo de menosprecio similar, y es sencillamente la, la manera de... La manera de definir a una determinada rama de una religión. De hecho, bueno, pues seguramente el catolicismo no tiene ningún problema referirse a sí mismo como como una secta, secta dentro del cristianismo, que a su vez no deixa de ser también una secta dentro del judaísmo y bueno, pues unas historias. Bueno, que si sí, siguiendo con la argumentación, pues bueno, la, la secta católica, dentro de lo que cabe, ya la que más, dentro de, de los demás, de los otros sectas cristianes, quizá ya la que más, ¿eh? la que más eh, misturada está con el paganismo, ¿eh? con el paganismo, los católicos fueron muy, muy inteligentes, ¿eh? los cristianos, porque de aquella no había otros, creo que no había más, más, más rames, más sectes que... ...que una, que la de los católicos apostólicos romanos... ...fueron muy inteligentes en el sentido de que... ...cuando llegaban a un sitio a predicar... ...lo que, bueno, pues... ...la su so religión... <coughs> ...la so ideas eh, en, ...en cuenta de... Eh, ...de arrasar con lo que había, con las creencias... ...que ya había, lo que hacían y era... ...bueno, lo que ya seguramente sabéis todos... ...y si tal vez Bartuco de por ahí... ...cristianizar los ritos paganos... ¿eh? Esos santos, esos dioses menores del politeísmo católico, la gran mayoría de ellos, pues, son santificaciones de dioses, de dioses paganos. Muchos sitios que son sagrados para el catolicismo, los que están ubicados O Lérez o tiene aparecido según ellos la Virgen o tal, bueno, pues, son sitios vinculados a ritos anteriores, a ritos, a ritos paganos. y precisamente por eso eh, porque bueno pues también esos ritos paganos en muchos casos proceden directamente de del conocimiento y la celebración de la naturaleza, iba a decir adoración pero no, y es mucho más afayaisu usar la palabra eh, celebración, ¿no? eh, pues el día de que los católicos nombraron día de navidad Bueno, pues no ya exactamente el solsticio de, de invierno, pero bueno, pues está, está por ahí. ¿eh? Y seguramente ya era esa la fiesta que, <coughs> que buscaban que pisar, ¿eh? que buscaban sincretizar con, con esas creencias. Eh, está muy muy estudiado y muy comentado en muchos sitios lo de que Shang eh, seguía el, el sol, la fiesta de Shang pues y también el otro solsticio, el de, el de verano, ...y seguramente, bueno, pues utilizaron... ...la figura de shang eh, ...como cierto sincretismo... Eh, ...para ir pisando a dioses solares de, del paganismo... Eh. ...dioses solares que a lo mejor ni siquiera eran personificaciones... ...sino que era sencillamente, pues... ...una metáfora para pa referirse a... ...para referirse sencillamente a, a... ...a un fenómeno de la naturaleza, al sol... Entonces, dentro de lo que cabe, bueno, pues yo estoy mmm, relativamente a gusto viviendo en un reino de tradición cristiana, ¿eh? Llámame mucho la atención estos días, ¿eh? como, bueno, pues hubo lo, eh, la celebración supuestamente cristiana de lo que los católicos llaman la epifanía del Señor, y que básicamente para los que, como yo, somos paganos, ¿eh?, Eh, aunque mantengamos las formas esas de, de bueno pues que, diz, que dicta el, el catolicismo pues ya la fiesta para hacer regalos ¿eh? para hacer regalos y para que nos los vayan este año hubo una polémica de la hostia, porque bueno pues parece que no sea, respetaron las tradiciones en algunos sitios gobernados por la izquierda ¿eh? o por eso que llamen izquierda bueno sí no por eso que llamen izquierda no por la izquierda ¿eh? Ya sabéis que yo soy de extrema de derecha, o sea que yo estoy bastante fuera de, de todas esas consideraciones, importarme más bien poco, eh, importarme poco. Pero bueno, eso lo he dicho, que hubo mucha polémica, porque bueno, para ser, que ye, para ser de izquierdas hay que ser, eh, bueno, pues eso, anticristiano, anticatólico, antirreligioso, cosa que me, a mí me parece perfectamente, eh, y entonces, bueno, pues cuando tienen el, el poder, pues intentan ejercer ese... Por ejemplo, modificación de las tradiciones supuestamente cristianes católicas. ¿eh? Bueno, pues mira, muy bien que lo modifiquen. Jódeme, nada más por... por bueno, porque en algún, no sé si en algún caso sería verdad o sería mentira. Porque, bueno, los de derechas dicen que sí, pero igual es mentira. Y nada más por por, <coughs> por criticar, por criticar las formes y tal. Pero dicen que jodió a, a algunos niños. ¿eh? Y en pena. Y los niños... Los niños, eh, bueno, pues me especialmente... Eh, tengo una simpatía especial pa, hacia ellos. No porque diga yo, ay, mira, ¿cómo opinas? ¿Qué tal? No, yo suelo pasar bastante de, de ese tema. Sencillamente porque, por el motivo que sea, tengo cierta simpatía con los que no se pueden defender a sí mismos. ¿no? Tengo cierta simpatía con los niños, tengo cierta simpatía pa, pa con los viejos... tengo cierta simpatía para pa con las personas que, que por una enfermedad por una eh, por una limitación funcional pierde su su autonomía personal tengo tengo tengo tengo tengo cierta simpatía con esas personas <coughs> lo que pasa es que claro hablando eh, de este tema de, de, de la pérdida de la, de la autonomía personal eh, bueno pues eh, veo me obligado a A hacer una, una diferenciación. Eh, seguro que vos, pues, gracias, cualquiera de vosotros, que cuando yo digo tengo simpatía por los niños, ¿eh? porque no pueden a lo mejor defenderse a sí mismos, no, no pueden malizar a lo mejor por sí mismos. Tengo simpatía para pa con los viejos que ya perdieron la, la autonomía, ¿eh? porque precisamente no pueden tampoco valerse por sí mismos, tienen que. Depender de, de otras personas que pueden, bueno, pues portarse bien con ellos, portarse mal, al fin y al cabo, la su autonomía perdieron. La ya no pueden las cosas por sí mismos ya van a depender de, de la voluntad de otra persona. También os comentaba que, que esa misma simpatía, siento la película, es personas que. Que, ...que perdieron la, la... ...por el motivo que sea, ...pues derivado de una limitación funcional... ...que puede ser... Eh, ...natal, sobrevenida... ...pues no tienen autonomía... ...o teníanla y perdieronla... ...en algún momento... ...a todos seguramente nos pasó de alguna vez... ...en mayor o menor mi día... ...el perder la, la nuestra autonomía... ...yo perdí mucha autonomía en un tiempo... ...pero después, oye... ...pues a base de esforzarme... recuperéla. yo llegué a ser de esos que no podían limpiar el culo ¿eh? Eh, yo llevé pañales puestos siendo una persona adulta ¿eh? mientras, mientras me da tiempo eh, yo hubo un tiempo en el que fui incapaz de, de caminar ¿eh? ...con esto no estoy diciendo que yo sea más que otros... ...porque a lo mejor te estoy pensando... ...mira este de qué va, este resulta que fue de todo... ...el paso por todo, no sé qué... ...de qué va de guay, no, no... ...y eso es seguramente una situación... ...para la que la mayoría de las personas... ...que te hay sintiéndome pasar este dicen... en algún momento... Eh, ...mayor o menor medida, ...pudo ser una pérdida de autonomía de, de meses... ...o pudo ser una pérdida de autonomía de días... Quién tiene un día... ...yo qué sé... ...que en los tripes o la cabeza... ...y tiene que estar en cama... ...y tiene que estar dependiente de, de otra persona... ...que, bueno, pues... ...que fuga una sopina... Y, y, ...y la lleva a la cama... ¿eh? ...en este caso podéis decir... ...bueno, bueno, pero... ...eso no es exactamente una no pérdida de autonomía... ...y una delegación temporal... ...bueno, vale, pero quiero decir que conocéis... ...que conocéis el... ...el fenómeno del que... ...del que estoy hablando... Luego lo mejor, pues muchos también por esa allí de vida tan asquerosa ¿eh? que yo decía antes, pues tuvisteis la desgracia de, de conocerlo y, o, o tenéis la desgracia de estar sufriendo ahora mismo con bueno pues en, en las carnes o lo mejor en las carnes de de otras personas eh, que son queridas para vosotros, ¿no? La cuestión es que yo veo que hay una, una diferencia muy muy grande. ¿eh? hay una diferencia muy grande entre los niños, los viejos, eh, el que el que tuvo esa capacidad de autonomía y la perdió, el que no la tuvo nunca, el que la perdió pero pero tiene la perspectiva de, de volver a, a conseguirla, de recuperarla parte o toda, el que el que no tiene, el que no tiene ninguna posibilidad, el que sabe que no tiene ninguna ninguna posibilidad de volver, ¿Te explícame ¿De alguna vez eh, acordáis vos que falé en este programa? Porque yo soy mucho de hablar de, de pallabres y de conceptos rimomantes. ¿Palé de alguna vez de eso que llamen el efecto de contraste? El efecto de contraste. ¿Mm? contraste. Y eh, sencillamente eh, conocéis los elementos perfectamente: que de 100 euros, por ejemplo, ¿Mm? no son la misma cantidad por una persona que tiene 20.000 euros en banco y que tiene un sueldo de 1.500 al mes, ¿eh? que llega uno y que llega a 100 euros o que vaya por la calle y mire para el suelo y se encuentra un billete de 100. No significa lo mismo que para una persona que lleva bueno pues X meses en el paro o que tiene un trabajo de mierda por el que en 300 euros ¿eh? y, y que se las veis y se las desea para pa llegar a fin de mes. Seguramente para esa persona 100 euros sí, sí mucho ¿eh? y para el otro, pues bueno, 100 euros no sé sí, tampoco gran cosa. Y mira, que tampoco estoy diciendo ningún esburra, ¿eh? es hablando de una persona acomodada, oye, porque si ganando 500 pavos al mes y, y tienen mil en banco, pues sí que lleva una, una persona acomodada, pero bueno, pues igualmente podría estar hablando de personas que. ¿Eh? que tienen eh, 300 o 500 millones en mancu y que ganen 100.000 euros al mes, que eh, bastardos de estos indeseables, hay los hay unos cuantos, ¿eh? hay unos cuantos que nos que nos rodeen ¿eh? y que nos dominen, <risa> para que vamos a, a andar los compañeros calientes que nos rodeen y que nos dominen. Bueno, <risa> la cuestión ya que he explicado de esta manera, yo creo que el efecto de ¿eh? el efecto de contraste entendéis lo pero bien. Eh, lógicamente pues, el efecto este de contraste en este caso bueno estamos hablando estamos eh, de un estímulo reforzador como Jesse, billete de, de 100 euros pero lógicamente también existe para pa los estímulos castigadores negativos por ejemplo la pérdida de autonomía de la que hablábamos eh, puede ser considerado un castigador claro, que nos diría que el efecto de contraste que si de repente pues una persona que tenía eh, bueno, pues, toda la autonomía, ¿eh? una, un funcionamiento más o menos eh, normal, ¿eh? bastante bueno y tal, y que de repente pues bueno pierde parte de de, de, esa, de esas funciones, se limita, se eh, pierde parte de la autonomía, bueno pues para esa persona seguramente eh, suponga mucho más. que para una persona que, bueno, pues que de siempre ¿sí? eh, nació, por ejemplo, con unas determinadas limitaciones que afecten a, a la autonomía. Seguramente no sea lo mismo, ¿no? Incluso, eh, aunque en un caso sea menor, pero puede tener un efecto psicológico, vamos a llamarlo, aunque no me gusta mucho utilizar este, este término, pero vamos a decir que tiene un efecto mayor. ¿sí? Vamos a decir que tiene un efecto mayor. Eh, En todo caso, ¿eh? en todo caso, incluso sí. yo pienso que eh, aunque tenga funcionando el efecto de contraste, me sella con el tema de los perres, me sella con el con el tema este de las limitaciones funcionales, eh, existe otra cosa mucho más mucho más potente, otro aspecto mucho más importante, que ye, eh, ¿hasta qué punto esa persona que está pasando el escanute económicamente O, o que tiene una serie de limitaciones funcionales físicas y demás tiene la, la perspectiva, la esperanza de, de mejorar o no. Eh, no sé, no me acuerdo muy bien si alguna vez ya lo comenté aquí refiriéndome exclusivamente al, al tema económico. ¿no? Eh, ...falando de, de eso de la crisis económica, esa cosa que ya damos todo por fecha y que ya tiene tantos años, ¿no? Empezó, al acu, acuérdame, sobre el 2007, por ahí, empezaba a contarnos que estábamos en, en crisis. Yo, ya sabéis que ya lo dije aquí muchas veces, para mí llega una mentira que sencillamente nos clavaron... ...para pa jodernos a todos, para quitarnos derechos, para... ¿Eh? para hacernos todavía más precarios de lo que ya ayeremos, para bueno, para x, ¿eh? que no digo ¿eh? que en las otras esferas de la macroeconomía pues haya alguna cosa diferente o, o que ellos vaya peor, que esos que ganaban pues tantos decenas de miles de millones eh, al mes, pues en vez de nueve decenas de miles de millones pues ganen más siete y entonces te han desesperados porque bajo la de Dios el beneficio no bueno, pues sí, a lo mejor sí, a lo mejor sí eso, eso pasa, eso es verdad pero bueno, no sé yo hasta qué punto eso eh, afectaría al, al 90% de las personas que, que leen pelescais ¿eh? no sé yo hasta qué punto afectaría a todas personas pero bueno, me eh, hicieron creer, que, eh, creer que, que nos afectaba y afectó seguramente para pa beneficio de otros Ya sabéis que desde que entramos la crisis, esto está hasta, hasta en el telediario, ¿eh? que aumentó la brecha de los ricos y los probes, que los ricos con la crisis ganaron una de perres increíble, y los probes, los probes perdímosles. ¿eh? Perdimos, bueno, no me atrevo ya si me probé, porque hay los todavía más probes que yo, ciertamente hay los mucho más ricos que yo. ¿Mm? Ya veis, los multiversos tal vez. O algo similar a los multiversos. Que al final lo de la religión de los multiversos no deja de ser una metáfora ¿eh? de lo que hay. Y una metáfora que ¿eh? nos explicaría muy bien porque los cabrones que nos dicen que hay que conformarse con lo que tenemos, pues son eso, unos, unos cabrones, unos indeseables. ¿eh? Eh, no me refiero a las personas que, eh, que ellos cuentes que tienes un trabajo de mierda mal pagado y tal, y te dicen, bueno, anda. que lo haya, que, que lo siga viendo porque estás diciendo con la con la mayor voluntad del mundo ¿eh? entonces no me refiero a esos me refiero a los cabrones ¿eh? <ríe> cuando ellos ganan miles, miles de millones ¿eh? cuando ellos están, están sangrándonos a todos los demás, dicen o sea, hay que apretarse el cinturón y es normal tener que, que moverse para trabajar, tener que ir de un sitio para otro tener una situación precaria y nunca tener un un trabajo seguro eso yo lo que eso yo lo que a mí me inflama inflama bueno pero estábamos falando de de las perspectivas o no de mellora y quería poner el ejemplo este que decía que no sé si alguna vez lo lo pusiera ya a hablar de en este en este programa que era el tema económico de cómo no es lo mismo Seguramente, esto entendéislo perfectamente. No es lo mismo estar eh, en, en una situación económica complicada, apurada y con la perspectiva de ir a mejorar o con la perspectiva de, de ir a, a, a peor o a quedar igual. Explícame más. A ver, cuando empezó todo esto, mucha gente decía, o incluso yo mismo, yo ya era el primero que decía, digo, a ver, por muy mal que teamos. Que te amos todos, ¿eh? o que te a la gente, o que tal. Yo siempre yo decía a los que, bueno, también, también te desesperados porque las cosas viven mal o viven menos bien que antes. Eso de, oye, pero mira, piensan los tus padres, piensan los tus abuelos. Seguramente eh, ellos a la toda también, bastante peor, ¿eh? bastante peor. Pero claro, luego pesca encima de una cosa: ¿eh? pesca encima de una cosa. El, el mi abuelo. ¿Eh? Cuando, cuando tenía 20 años, seguramente tenía muchas menos cosas que cuando yo tenía 20 años. Seguramente tenía mucha menos seguridad, seguramente comía menos, seguramente trabajaba mucho más como un burro. ¿eh? Pero él tenía una cosa que yo no tengo. Bueno, que no, sé, no me acuerdo si la tenía a los 20 o no. pero pero él seguro que tenía una cosa que yo por lo menos ahora no tengo, que ya era eh, el, la esperanza la, de, de prosperar, la perspectiva de crecer, de, de ir a mejor. Eh, podía, yo creo que podía eh, no sé si lo pensó de alguna vez, por desgracia ya no ya ni lo puedo preguntar. Pero no sé si de alguna vez eh, pensó que se que si trabajaba duro. que iba a conseguir cosas él consiguió muchas cosas ¿eh? oye pues trabajó como un burro mucho tiempo y bueno pues pasó de ¿eh? de, de pasar fame a bueno pues a, a tener la pota todos los días ¿eh? a tener un plato lleno a tener una familia, a tener una vivienda a tener un, un quemador de dinosaurio y como él yo creo que que toda la gente de la su generación Tenían la perspectiva de de tirar de tirar mejor en la nuestra yo creo que el problema que hay es que no hay no hay esa perspectiva nosotros no no vamos a no vamos a tirar mejor la crisis esta crisis que nos vendieron pues no llegue nos suega bueno sí o ahí chende por ahí que está pasando fame que que que realmente está dentro la la probitú que se volvieron probes que pasaron de tener una vivienda de tener un plato comida a dormir en un cajero automático y y restolarnos contenedores buscando qué comer eso es verdad eso es verdad Pero incluso muchos otros que, bueno, que sencillamente pasaron a lo mejor de, de ganar mil pavos al mes a ganar 600 o 700. El, el, y bueno, pues oye, pues siguen con una vida relativamente, bueno, pues cómoda, más apretada a lo mejor, pero, pero una vida relativamente cómoda, pero con un, con un problema muy gordo, un problema muy gordo, en que llegue No tenemos perspectiva de ir a mejor. ¿eh? Ninguno tenemos perspectiva de ir a mejor. Los que duermen en un portal y, y van a, a comer a la cocina económica, no creo que tengan perspectiva de mejorar. Los que trabajan en precario, no creo que tengan ninguna perspectiva de mejorar. No creo que piensen que van a ir a mejor. Si untas aquí el efecto de, de contraste, ¿Eh? Con la con la perspectiva ¿Eh? Con el efecto perspectiva El efecto perspectiva y es mucho más importante uh -huh. Podemos usarlo también perfectamente En ese otro aspecto que yo os decía ¿eh? Eh, A que Ahora entendéis que Pese a que bueno pues yo pueda sentir Una simpatía hacia los niños Y hacia los viejos por el mismo motivo ¿eh? Que llegue ...que no son autónomos y que dependen de otras personas... ...y que por eso son mucho más vulnerables... ...hay una diferencia enorme... ...y que llegar, seguramente los niños... ...bueno, pues hay casos que no... ...pero la mayoría poco a poco van yendo mejor... ...siendo más, más autónomos... ...muchos son los casos en los que... ...un niño encantador se convierte en un adulto... ...insoportable... <risa> Sí, bueno, oye, normal, normal haber sometidos como están los porvinos, a, o como tuvimos todos, ¿eh? a seis instituciones totales, que son las instituciones educativas, donde te tienen un montón de horas todos los días metido, eh, aleccionándote, allenándote. ¿eh? Y es normal que, que de algunos acaben a, acaben siendo insoportables, ¿no? ¿eh? Pero bueno, eso, la gran mayoría de ellos, pues bueno, alcanzan un grado de autonomía. Un grado de, de autonomía absoluta Que pueden, para bien o para mal Pero bueno, autonomía al fin y al cabo La gente mayor no La gente mayor sabe que va a ir a peor Cuando van perdiendo autonomía No creo que tengan ¿eh? No creo que tengan la esperanza de recuperarla Cuando van perdiendo autonomía Muchos de ellos ya saben que, que ya va a ir a peor Que cada vez va a ser menos Que cada vez va a ser... va a ser peor la situación que van a perder más más funciones, que, que van a depender más de otras personas que van a ser menos autónomos ¿Mm? y es muy duro también cuando, cuando una persona cualquiera se enfrenta ¿eh? a una situación que sabe que no va a mejorar ¿eh? que sabe que la única esperanza es seguir exactamente igual ¿eh? o estar o o peor todavía lo que estaba ¿eh? sí, supongo que supongo que ye, que ye triste supongo que triste y al mismo tiempo ye desgraciadamente inevitable Las quejas de la rabal, en esta noche de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío, las quejas de la rabal. Arráncame la vida, con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida, y si acaso te hiere el dolor, ha de serte no verme, porque al fin tus ojos me los llevo yo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 Me los llevo, yo Sí, entiendo anedonio. Seguís sintiendo Radio QK, Radio Q, la radio, el libro En el 107.3 de la frecuencia modulada y en el www.radioqk.arg. Sigue sintiendo al anedónico miserable esta noche del 7 de enero ya del año 2016 ¿Eh? Son ahora mismo les 22 y 42 minutos de la noche ¿Mm? Y ahora mismo yo soy de esos que no tienen perspectivas de que las cosas vayan a ir a mejor ¿Mm? Pienso nada más que las cosas van a ir a peor O quedar igual o peor Bueno, no, ¿qué coño quedar igual a peor? Si sí, todo va siendo peor. Ya sabéis lo que es la, la estadística, ¿eh? eso sí que de algunas veces lo, lo comenté, eso sí me acuerdo que lo comenté, lo de que, bueno, pues en ausencia de otros predictores, el mejor predictor del futuro y el pasado. Y si de unos meses para acá todo va siendo cada vez un poco peor, porque va a ser un poquillo mejor de aquí en adelante? No, va a ser peor. Y bueno, en esto que comentaba antes, eh, bueno, pues eh, digamos que trasluce ese otro otro debate, ¿eh? otro debate que está en el fondo. vosotros qué lo que pensáis que lleva más importante la cantidad o la calidad ¿Mm? o pensáis que a lo mejor es lo mismo Ya llega un, una cuestión interesante ¿eh? y una cuestión interesante porque bueno ye, a ver yo personalmente soy de los que opinen que, que no son exactamente lo mismo ¿eh? aunque puedan estar conectados los dos conceptos Y que obviamente pues es mucho más importante La, la calidad que la cantidad eh, Falando de De gente viejo, ¿eh? y, y de la degeneración De la que de la que estábamos, estábamos hablando La degeneración funcional eh, Pues Uno Piensa en el tema este Del debate entre calidad y la cantidad Más cantidad de años De vida A cambio de de tener una mucho peor calidad de vida o menos años de vida menos cantidad de años de vida pero más calidad ¿Mm? Decían antes que no estaba muy claro que fueran dos conceptos diferentes y que a lo mejor pues, bueno, se tocaban en, en algunos casos porque yo pienso también que eh, al perder calidad de vida Eh, bueno, no deja de perderse también cantidad Porque también se pierden cantidad de, de interacciones con el medio ¿m? Quiero decir, cuando una persona pierde eh, autonomía Pues eh, posiblemente vaya acompañado de pues, una pérdida de, de comunicación Tanto de emisora como, como receptora Con lo que, hombre bueno, sí, vale Si hablamos de cantidad en términos absolutos, de... Venga, bueno, pues sí, vamos a medir los años en los que el organismo se mantiene en funcionamiento. ¿eh? Por lo, aunque sea en funcionamiento mínimo, los años que se mantienen funcionando. Bueno, pues entonces sí, todo nos va a quedar más remedio que, que reconocer que efectivamente, bueno, pues... <coughs> si una persona eh, mantiene funcionando el su corazón yate, pues 90 años, pues sin duda eh, tuvo mayor cantidad de vida que... Uno que dejó del de y el corazón a los 70 ¿Mm? Lo que pasa es que, claro, tú <ríe> pero, pero a ver, si a lo mejor eh, Ese que, que deja de funcionar a los 70 Resulta que hasta los 70 pues, Tuvo una vida plena de interacciones De acciones, de emisiones, de recepciones y demás Y ese otro que, bueno, pues sí, vale Estuvo funcionando hasta los 90. Pero a lo mío, a los 50, pues, agarró un Alzheimer chungu, ¿eh? rápido, galopante, que lo dejó convertido en poco menos como un vegetal mientras es 40 años. Estoy falando por falar, ¿eh? No sé, ojalá bien un experto de, en, en Alzheimer y me dice que es imposible que una persona, con las limitaciones funcionales que implica esa enfermedad, te funcione mientras es 40 años. No lo sé, no lo sé, ¿eh? yo, un decir y una metáfora no tengo ni ni idea no tengo ni idea eh, la cuestión sencillamente pues bueno allí para, ¿eh? para entrar en ese debate de qué es más importante dicen ahora hasta los Finolis entran mucho en esto diciendo que es, qué es más importante añadir años a la vida o vida a los años dicen ellos bueno y, <risa> lo he dicho ya de una manera muy es pues momento lo mejor de decirlo pero no deje de tener el su sentido yo por por, mío, por los míos trabajos y por las míos experiencias personales tengo la la, la suerte de desgracia de conocer a, a muchas, muchas, muchas personas que eso, que, que perdieron que perdieron en buena medida la, ¿eh? la funcionalidad la capacidad de funcionar y no tengo yo muy claro ¿Eh? no tengo yo muy claro que esas personas por muy mayores que se que ella ¿eh? que puede decirse que, que, que siguen viviendo ¿eh? que siguen viviendo plenamente no sé yo si, si todos esos años que se ellos añadieron te falando ahora mismo de, de personas muy mayores por supuesto no sé yo si todos esos años que se añadieron a la vida ¿eh? eh, son efectivamente de vida plena ¿eh? O son a lo mejor sencillamente de, bueno, pues eso, años añadidos a la vida sin, sin que la vida te ha añadido daños. No lo sé, no lo sé. Es una cuestión complicada. Bueno, yo sí lo sé, a ver, yo tengo la mi opinión. Yo soy de los que piensa que, la, a ver, yo como sabéis que no soy un, así una persona que, que tenga especial aprecio a la vida. ¿eh? Pienso que la vida tiene, bueno, a ver... y es complicado eh, eh, de explicarme porque yo muchas veces no me entendí yo creo que no hay persona ¿eh? Eh, que que considere la vida como de algo más maravilloso y más sagrado que yo lo que pasa es que bueno muchas veces considero la vida a los demás o considero que la vida y efectivamente de algo eh, eh, de algo maravilloso y sagrado cuando tienes cuando hay la oportunidad de expandirla en en, en, en toda su potencialidad Eh, yo creo que la potencialidad de, de una vida, especialmente de, de una vida humana, es ¿eh? increíble y ¿eh? que tenemos la posibilidad de hacer tantas cosas, ¿eh? de disfrutarla de, de tantas maneras diferentes. ¿eh? Lo que ocurre es ¿eh? que, pues bueno, cuando se pierde esa capacidad de, ¿eh? Eh, de, de, de, de, de desarrollar esa potencialidad pues bueno, no sé hasta qué punto vale val la pena continuar funcionando si sencillamente bueno, pues es, se trata de un funcionamiento básico ¿eh? de un mantenimiento básico de un stand-by de un stand estar ¿eh? pasando por aquí volvemos otra vez al efecto de contraste ¿eh? porque seguramente muchos o otros animales no humanos eh, estarían a lo mejor satisfechos con un funcionamiento básico que solo consistiese en tener el combustible necesario para seguir manteniendo la máquina en funcionamiento para hablar con una metáfora mecánica seguramente estarían perfectamente satisfechos con eso y no necesitarían más que esto no deje de ser también un poco de ideología ¿eh? Eh, porque siempre nos no tienen contado eso De que bueno, pues los animales nada más busquen el, Otros animales no humanos vamos, nada más busquen El, el poder cubrirles sus necesidades y, y si acaso el, el reproducir la, los genes Bueno, pues no, ta, no lo tendría yo tan claro Porque yo creo que cualquiera que tenga una relación cercana con animales Con animales, vuelvo a repetir, animales no humanos eh por esa de que de que tiene una vida mucho más rica y que va más allá a lo mejor de si de si mero, de si mero, eh, sobrevivir, de, de si mero funcionar, ¿m? de si menos usar máquinas, máquinas furrantes Yo creo que va Va mucho más allá de que cualquiera que tenga eh, eso, convivido con animales, bueno, animales superiores, claro, si convives con uno un percebe pues lógicamente pues no vas a no vas a pescar cierto de este tema que yo te hablando con con un macho no qué sé yo no con eso no te pescan pero bueno con un perro con un gato o que tenga ganado seguramente percibes percibes si si mires para ello claro si no tienes interés tampoco tampoco percibes pero si mires para ello seguramente verás que la la sobida allí es mucho más rica que no se eh, que no se llena nada más a, a respirar y, y comer y, eh, y mantenerse en funcionamiento no yo yo cuido que no cuido que va mucho más allá y de hecho bueno pues vemos que en muchos casos hay eh, pues animales en por ejemplo de situaciones de zoológico ¿no? ...que, bueno dando privados de, de cualquier otra cosa del movimiento de, de, de, de la actividad demás más propia de la su especie pues bueno pues que son prácticamente unos enfermos de enfermos psíquicos porque no pueden no pueden no pueden desarrollarse y entonces bueno pues eh, desarrollen cosas como estereotipies y, y cosas pe, pe el estilo ¿eh? por eso yo pienso que, que bueno pues sí, que la vida pues tiene un, un, un potencial maravilloso pero que a lo mejor cuando es potencial no hay posibilidad de, de desarrollarlo ¿eh? cuando no hay perspectiva de que de que las cosas puedan, puedan ir a mejor pues no sé hasta qué punto ¿eh? no sé hasta qué punto eh, todo esto con la vida pero bueno ...toda la vida no vale la pena, la vida vale la pena... ...pero bueno, siempre también podemos ser optimistas... ¿eh? ...ya sabéis que si... ...sabéis seguramente si, si escuchasteis esto de alguna, de alguna vez más... ...que el optimismo no tiene precisamente una, una característica de, de la anedonia comercial... ...no es una característica de anedonia... ¿eh? ...esto no es un programa optimista... Aquí lo normal es dar malas noticias y... Bueno, malas noticias no, más, más bien noticias apagáis, ¿eh? tristones. Y una visión como así más general y, y como un fondo siempre de, de un cierto pesimismo. De pesimismo. Pero bueno, ¿eh? siempre podemos recurrir al, al optimismo y pensar que a lo mejor las cosas cambien, con tiempo posibilidad de que cambien. ¿eh? Ya os decía que, que a lo mejor, pues, esas personas ya mayores que ya ven que la autonomía desaparece, que no tienen ¿eh? no ven perspectiva ninguna de mejorar, a lo mejor, y y, y un sarcasmo, decillos, no a lo mejor las cosas cambien a lo mejor... ¿eh? No, no sé a los que están de precarios A los que no llegan a fin de mes A los que están ahora tan jodidos Si podría yo eso De a lo mejor las cosas cambien ¿eh? No sé Hay los que dicen que se puede Hay unos por ahí que van de poderosos por la vida Y que dicen que, que pueden cambiar las cosas Bueno, de momento no más están Bueno, están cambiando de algunas cosas En algunos sitios, muy pocas ¿eh? Muy pocas Eh, yo creo que, que ellos dicen que pueden pero pero los que son realmente poderosos son otros que no ellos van a dejar a ellos poder hacer nada pienso ¿eh? igual te he equivocado igual te he equivocado en todo ¿eh? igual resulta que que esos que dicen que pueden realmente pueden ¿eh? realmente van a poder y a lo mejor resulta que ¿eh? que yo soy pesimista y pienso que las cosas no pueden ir a mejor y, y igual sí que van no creo que no creo que vayan para nada ¿eh? no creo que vayan que vayan para nada eh, en fin no sé bueno vosotros cantarín vale venga Sigue sintiendo Radio Cucaracha, Radio la Radio, Radio Libredubio. Sigue sintiendo Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada. O a través de la nueva emisión en digital, el ww.radeyocuka.org esto suponiendo que eh, hoy sería el 7 de enero del año 2016 de ¿eh? que se las 22 y 59 en caso de que teas en el reino de españa si estás en cualquier otro sitio puede ser cualquier otra hora pero bueno eh, creo que no puede haber más de 24 horas de diferencia entre los extremos más los usos los, horarios más extremos son 12 a 24 No, no sé qué, qué sé yo Joder, bueno sea como sea más de 24 no puede puedo ver ¿eh? o sea que si llega todavía es de sinero o si Y8 ocho de sinero bueno vale pero si cualquier otro momento no vale ya que estás sintiendo en diferido no en directo Que en directo no sé yo si, si habrá nadie, aquí, pero bueno, pues, pues si no, no hay nadie tan indiferido, y, y si hay de alguien, pues oye un, un saludo, que estoy programa de, yo os pues digo, eh, a ver, un, un programa para eh, pa animarse ahí optimista, no día no lleva, no vamos a engañarnos. Lo que sí puede ser lleva un programa curioso para pa agarrar el sueño, para dormir. Y es temprano. ¿Eh? ya temprano, pero bueno ya hay gente que madruga mucho y que necesita dormir muchas horas, entonces igual se echen a las 10 ¿eh? y, y ponen la poner la radio, ¿eh? ponen la radio y, y pues de esa de esa manera pues pues, pues van cogiendo sueño porque van siendo mami que eso pues que no soy especialmente animado ¿eh? bueno, esta noche ni siquiera estoy poniendo cantarinos muy muy animados ¿eh? muy muy animosos Bueno, eh, un tango, eh, pues un tango. ¿Qué no? ¿Por que no llevo, qué ¿Que soy yo aficionado al tango? No, <risa> pues no, porque me dio la gana ponerlo. Y es lo bueno que tiene poder hacer un programa una radio libre que que te falta decirlo, pero que paso lo que tú quieres, paso que te da la gana. Puse de fecho, ya ves, pues un tango, puse puse ahí un, un cantarín del de Renacimiento español, el eh, es, sí, el ...del siglo XV... ...me parece que ya, 15 XV o por ahí... ...no sé cuándo hay exactamente... Pero ...por ahí... No se ...sabría los iluminase ...pero tengo... ...no tengo ahora ganas de de, de, ponerme, de ponerme a mirarlo... ¿no? ...ya sabéis que este programa... ...se caracteriza precisamente por... ...darle información muy... ...muy fidedigna... ¿eh? y es curioso como... ¿eh? ...a lo mejor cuando... cuando empecé a hacer radio... ...fue muchos años... Igual se si quería, eh, oye, pues por las cosas de las que falara, eh, poder, eh, poder, poder fundamentales, eh, de alguna manera teórica, dar mucha información, pero yo creo que ahora ya no. Y curiosamente desde que ya no fuego eso, yo cuando más disfruto de la, de la radio, ya vos digo, yo disfruto de muy pocas cosas, y de algunas cosas ni siquiera por fáciles ya, ¿eh? Yo por ejemplo disfrutaba mucho de, de, de caminar, ¿eh? de, de echar a andar por ahí. Pues bueno, yo una cosa que ya no puedo que ya no puedo hacer. ¿eh? Ahora tengo una serie de, de obligaciones ya donde fue tiempo y, y que van a ir a peor, ...todo seguro, van a ir a peor quiero decir que van a obligarme más todavía. ¿eh? Y ya no puedo permitirme hacer eso de, de pegarme en las caminatas que yo me pegaba. ¿eh? de echar a andar eh, ...para carreteres... Pues, por calles eh, o, o el monte, atravesando los prados y ir a ir a sitios. ¿eh? Ya no puedo permitirme eso que también me prestaba mucho de de, de de echar el día entero por el monte. No me da algún día igual me lo voy a poder permitir, pero no de normal. Pienso que ya eso pasó un poquillín a la a la historia. ¿eh? Eh, también acuérdame que me prestaba mucho andar en en bicicleta, me rutas en bicicleta, hoy sigo jodo hoy sigo cayendo la bicicleta, pero sencillamente porque ¿eh? porque así he echo menos tiempo he echo menos tiempo y me da tiempo a cumplir con más obligaciones, ¿eh? y triste y triste y muy triste, de verdad yo muy triste, pero bueno oye y es lo que hay y es lo que hay ¿eh? Recordéis siempre, hay infinitos universos en los que, en los que todo va mejor. ¿eh? Hay infinitos universos en los que todo va peor. Estamos en el medio, en el es tu medio. ¿eh? Que si, sí, oye, pues, o lo mejor son etapas, pero es que tiene que pasar todo el mundo. Y, y Pasé etapas en las que podía hacer lo que quería y ahora estoy en una etapa más pillado. A lo mejor, ¿qué pensáis? llegar a otra etapa? ¿eh? ¿Que vuelvan las cosas a mejor ¿O, o quedará así nada para siempre? No sé, si tiene arreglo, arreglarás, ¿no? <ríe> ¿Y si no lo tiene? Bueno, coño, si no lo tiene, ya está arreglado ya de, de por sí, ya no necesita arreglarse más, no eso Sabiduría popular, sabiduría tradicional Esta, esta vaqueirada ¿eh? astoriana que nos cantaba aquí Papi Quintana ¿eh? Una rapacina que tiene una, ¿eh? una capacidad Una voz muy guapina para pa cantar también tradicionales. las bueno, tradiciones Y según, supongo que para otros también Se me han metido a mí los ¿eh? Se me ha metido la música vaqueira Más incluso a lo mayor que... Eh, la, la más la música tradicional estudiana ¿eh? La otra música tradicional estudiana Que no era de, de los vaqueros eh, Hay años leí un, un libro ¿eh? Seguro que ya Falé de él también Tiento veces como, como de todo Porque aquí no hay nada nada nuevo vaya ¿eh? solo después de tantos años Que coño voy a contar nada nuevo Tampoco tengo tantas cosas nuevas Ya estoy mayor ¿eh? mayor y la mi vida en un día así muy muy rica muy activa ¿eh? muy de muy de conocer muchas cosas nuevas que poder contar ¿eh? Eh, seguro que ya vos falet alguna vez de, del tesoro de los lagos de de su miedo de ¿eh? el libro escrito en los años en los años 20 por un extremeño por rosa de luna pero que Curiosamente es bueno, lo, lo que relata allí un viaje por Asturias, eh? un viaje que, que entama, eh, Chetariegos, en Chetariegos, Asturias por Chetariegos y después de, de recorrer buena parte de, eh, buena parte de, de esta tierra, pues terminan eh, los, los llagos de, de Sumiu, como el Gibrudiz. Y bueno pues entre otras muchísimas reflexiones pues una que ya hace lo de que el pueblo vaqueiro lleve ¿eh? eh, una raza totalmente de, diferente a, a, a al resto son bueno pues son eso que en aquellos años en aquellos sentamos del siglo XX ¿eh? Se, se falaba de, de Arios, ¿eh? seguramente bueno Rosadón no tuviera eh, no tuviera ninguna ninguna implicación ideológica con ideas como las del, del racismo eh, tan imperante en aquellos en aquellos tiempos, ¿no? De hecho bueno lees el, el libro y te queda claro que, que no que no que no tenía ninguna ninguna vinculación con, con, con Cualquier tipo de idea que supusiera discriminar a un grupo cualquiera por sus por características personales. ¿no? Pero bueno, eh, Indasina, pues eso no quitaba de hablar de una raza que ya era seguramente heredera de, eh, de los ritos eh, lunisolares, ¿eh? mientras que toda la cultura imperante llega a lunar, pues ellos mantenían el, el rito solar lunar. los dos, las dos partes de la, de la realidad vinculados, ¿no? Y en Asturias los que lo mantenían, llenían los vaqueiros, ¿eh? Y los vaqueros A mí siempre me tiró mucho la, la, la música vaquera, no sé, yo siento los cantares vaqueiros y gustenme. ¿eh? Esas letras que, que a veces, curiosamente, en un, en un mundo, perdón, en un mundo no en una cultura como esta, que, como decía Ventamo, y era de... tradición cristiana, católica, eh, el fecho de eh, de lietres en los cantares que, que bueno, que reten a Dios. Y dices tú, joder, esto como, como ya era posible, ¿no? Eh, si por ejemplo quiera Dios o no quiera, eh, en, como ayer, en antes que dice fuera Dios y es lo de entre peñas y los feitos eran feitos. No, en antes, joder, no me seguí, ni, voy de guay voy de que me mucho la música vaqueira Y resulta que ahora no me acuerdo de, de la letra al cantar Que ya era, en antes que Dios fuera Dios Y el, y el sol dieran estos riscos Ya los feitos, era eran feitos Y los garridos, garridos, vale Son dos apellidos dos apellidos vaqueiros, por tanto no más eh. Había alguno más por ahí, lo de quiera Dios o no quiera va a moler el de no sé qué bueno pues cosas que no dejen de no dejen de de ser de ser curiosos y bueno el programa va va a terminar ya porque Eh, ...resulta que... ...bueno, pues que no tengo a... ...no tengo a nadie aquí... haciendo el programa conmigo... ...cosa que bueno, si es relativamente normal... ...porque quien coño va a venir a... ...a hacer el programa... ...conmigo, vengo yo y gracias... ...hombre, a veces vienen... ...vienen amigos, ¿eh? ...que han venido mucha gente a... ...a hacer el... ...a hacer el, el... ...el programa... Eh, ...yo que sé, pues... Pues el, el mi amigo el trovador, vino muchas veces, el mi amigo el pistolero maniego, el anabásico, básico bienvenido alguna vez también, el cerrato el de los años, el, el, el dominguero de los ramos, que por cierto, dentro de un, unos minutos, menos de una hora ya, que va a tomar nuestro programa el domingo de ramos, dicho en antes, tenemos lo visto que, que, que, no sé, tendría... que esperarlo para que me contara qué coño pasó con un grupo de, de mujeres que por lo visto están indignadas con alguna cosa que, que dicen en el su programa. Bueno pues seguramente es sencillamente un caso de, de incultura y, y bueno estarán chinados por de alguna cosa que, que llegó de, de, de, de, de, de él decía que parecía de, de algo de Schopenhauer, que a lo mejor Dios, yo Picasso, las mozas, que me llevas joder, que oye. Pueden, pueden sacar una lista de libros prohibidos ¿eh? y quemarlos todos. ¿eh? Pueden también quemar cantarinos y películas y ¿eh? por poder. Y, hombre, tampoco tengo nadie en, en el chat. Cosa que me parece la cosa más normal del mundo, porque qué coño van a... ¿eh? estar en el chat cuando no está claro si voy a hacer el programa no lo voy a no lo voy a hacer no obstante pues bueno pues quiero mandar un saludo eh, esta semana especialmente ¿eh? especialmente porque bueno mmm, dos de los chateros habituales pusieron en contacto conmigo ¿eh? no nos conocemos más que más que por escrito ¿eh? tenemos una relación epistolar ¿eh? que se decían antes, unas relaciones pistolas, pero bueno, y sin nada, pues oye, eh, María Fóbico, muchas muchas gracias por, eh, por, por ponernos en, en contacto conmigo. Eh, hombre, pues también, eh, también quiero saludar a, a otros a otros que hay mucho tiempo que no sabéis, de ellos por aquí, pero que tampoco ellos saben de mí por aquí. Eh, un saludo para... pa pa Fuku, eh? a lo mejor lo, lo siente, lo siente descargado. Un saludo para Fuku, un saludo para el de la puela, que tuve el otro día, eh, tuve el otro día con él y preguntaba, ¿qué coño pasa con el Neudonia? No sal? eh? Un saludo también para pa él y bueno, pues seguramente para todos los demás. Un saludo especial esta semana pa', pa Lucía, eh? que vuelve a verla. Lucía pues que ya hay mucho tiempo que no que no pasa, que no pasa en el chat, pero bueno, eh? Como ya, ...como ya tengo dicho ¿eh? otras veces... ...seguramente Tim ¿Eh? y, se, ...y se leyó perfectamente... ...que, que tuvo cosas bastante más... ¿eh? ...bastante más importantes... ...de las que, que ocupase... ...y bueno pues seguramente... ¿eh? ...por mi parte yo creo que ya... ...que ya te ha todo dicho... ¿eh? ...y entonces bueno pues tampoco tengo así... ...ninguna cosa en especial más que... ...que contar... solamente bueno pues eso que digo siempre al terminar el programa al fin y al cabo sigue siendo un clásico esto de, de decir que bueno pues el jueves que viene espero estar aquí uh -huh. espero que vosotros también teáis supongo que las cosas van a ir un poco peor pero bueno pues a lo mejor ya medio me adapté y o no qué sé yo cayerán las cosas que van mal cayerán pero bueno yo Espero que no embosco ya en no vosotros, ¿no? Que no embosco ya nadie. No ni, ni nada que no embosco ya. ¿eh? Ven, anda. Tengo un colláceo hasta la semana que viene. Eres un canijo pero sabes si aquí a la vida das no que todo lo que te han contado. Y todas las mentiras que te ha hecho tragar. En el colegio. El señor maestro. Solo ha servido para que...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 cuanto más arriba y más atrás, mira y verás Cómo te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo Cambia de chaqueta, combata, cabardina Pero nunca de gallumbo si todos a una pisándote la chepa Arranpla, trinca, malversa Que siga el paso doble y la juerga flamenca Y con ellos, ¡Viva las caenas! Rompe ya tu silencio, dale duro que te dio primero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 que no te que no, que no que no, que no que no te